89.1 cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver ya amaneció en la comarca andina y el poncho de los pobres también en un ratito más estará entre nosotros para acompañarnos ver, y hacer juntos y entre amigos habrá lo que guardado para cuando ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes en este ratito de radio para hacernos compañía, eh, pasar un poco el frío y también este saber que están todos ahí y que ojalá la estén pasando también bien, mejor, lindo que no la estén pasando mal y si la están pasando mal Tratamos de aquí ser solidarios como para darle una mano si es necesario. Por eso estamos aquí, por eso hacemos esto que le hemos llamado Entre Amigos. Una tarde, un sapo dijo, esta noche voy a soñar que soy árbol. Y dando saltos, llegó a la puerta de su casa, Era feliz, iba a ser árbol esa noche. Todavía estaba el sol girando en la rueda del molino. Estuvo un largo rato mirando el cielo. Después bajó a la cueva, cerró los ojos y se quedó dormido. Era noche, el sapo soñó que era árbol. A la mañana siguiente contó su sueño, más de 100 sapos lo escuchaban. Anoche fui árbol, dijo. Un álamo estaba cerca de unos paraísos. Tenían nidos, tenían raíces hondas y muchos brazos, como alas, pero no podía volar. Era un tronco delgado y alto que subía, creía que caminaba, pero era el otoño, llevándome las hojas. Creí que lloraba, pero pero era la lluvia. Siempre estaba en el mismo sitio, subiendo con las raíces sedientas y profundas. No me gustó ser árbol. El sapo se fue, llegó a la puerta y se quedó descansando debajo de una hoja de acelga. Esa tarde el sapo dijo «Esta noche voy a soñar que soy río». Al día siguiente contó su sueño. Más de 200 sapos formaron rueda para oírlo. Fui río anoche, dijo. A ambos lados lejos tenía las riberas. No podía escucharme, iba llevando barcos, los llevaba y los traía. Eran siempre los mismos, pañuelos en el puerto. La misma prisa por partir, la misma prisa por llegar. Descubrí que los barcos llevan a los que se quedan. Descubrí también que el río es agua en esa grieta. en es la espuma que onda y que el río está siempre callado. Es un largo silencio que busca las orillas. Para descansar en la tierra. Su música cae en la manos de los niños, sube y baja por las espirales de un caracol. Fue una lástima. No vi ni una sola sirena. Siempre vi peces, nada más que peces. No me gustó ese río. Y el sapo se fue. Volvió a la, a la huerta, descansó entre cuatro palitos que soñaban ...y señalaban los límites del perejil. Esa tarde el sapo dijo... ...esta noche voy a soñar que soy caballo. Y al día siguiente... contó su sueño... ...más de 300 sapos lo escucharon. Algunos vieron desde muy lejos para oírlo. Fui caballo anoche, dijo. Un hermoso caballo. Tenía riendas, iba llevando un nombre que huía... Iba por un camino largo, crucé un puente, un pantano, toda la pampa bajo el látigo. Oía latir el corazón del hombre que me castigaba. Bebí en un arroyo. Vi mis ojos de caballo en el agua. Me ataron a un poste. Después vi una estrella grande en el cielo. Después el sol. Después un pájaro se posó sobre mi lomo. No me gustó ser caballo. Después soñó que era nube y dijo, no me gustó ser nube. Una mañana los sapos lo vieron muy felices a la orilla del agua. Otra noche soñó que era viento y al día siguiente dijo, no me gustó ser viento. Soñó que era una luciérnaga y dijo al día siguiente, No me gustó ser luciérnaga. Después soñó que era nube y dijo, no me gustó ser nube. Una mañana los sapos vieron muy felices a la orilla del agua. ¿Por qué está tan contento? Le preguntaron. Y el sapo respondió, anoche tuve un sueño maravilloso. Soñé que era sapo. Los sueños del sapo de Javier Villafaña.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 de mi infelicidad Están todos, con 5 grados bajo cero aquí en la comarca, nosotros estamos aquí y como es, ya usted ya lo sabe, así que si yo se lo digo es reiterar, es la que mejora el programa, la que le da esa cosa de, eh, ¿cómo le diría? El amor que uno no puede dar así, decirlo eh, abiertamente, le da... Sí, eso también, me están haciendo señas que es, te dan este como manija sería, todo eso, ella, ella, la que se ríe también, por eso le dije, trae la alegría, trae todo eso que este necesitamos cada uno de nosotros. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Ella es Lorena. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Y matecito y mate, también, tempranito, hoy para una mañanita fresca, ¿Eh, ¿cuántos grados? Cinco grados bajo cero Cinco en este momento. Cinco grados bajo cero, así que qué mejor que empezar la mañana acompañada de unos matecitos y obviamente de, de la buena compañía acá de Juan y este de toda la gente que ya debe estar ahí prendidita a la radio escuchando desde temprano, ¿no? Pero ahora para... Ya preparándose de tempranito para escucharnos a nosotros ¿verdad? Así es, y este y por supuesto la, la, la posibilidad que usted tiene De que nos escuche bien Que suene bien Que le haya gustado Silvio Rodríguez Como al papá Del compañero que nos este, Hace la operación técnica Pero es un compañero que hace hace También entre amigos con nosotros Exacto. Él es I.O. Buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien Le hago una salida con no con ese ritmo tal. A ver. Levante. Qué lindo un saludo musical. Sí, a esta en, en, en esta mañanita fría viene pero de maravilla sí. todo esto. Así que eh, comenzamos así. Con, con energía linda de caminata Sí, sí, sí, sí energía linda de caminata Tempranito Hace bien, hace bien. Eh, Mejora toda la cuestión del, De la... ¿Cómo es? De nuestro cuerpo humano nuestro De ser. nuestro cuerpo sería Tanto el cuerpo como eh, A mí el caminar O el tempranas no lo, como que no la parte física solamente, sino también no sé, como que me da otra energía, otra no, no sé cómo es, este es que no sé, sé qué. Qué. Ese que yo, este qué sé yo, como las callecitas de, de de nuestro querido Bolsón tienen ese qué sé yo. Pero andaba, eh, tempranito. Oh. ¿No veo una maquinota ahí sí, trabajando? Sí, vi una máquina Bien, trabajando. Está bueno, se está anticipando que se vienen dentro de un mañana pasado, en estos días. Pronóstico Vuelve. de lluvia de nuevo. Eh, pronóstico de lluvia. Así que bueno, esperemos que no nos agarre tan de sorpresa y con las calles todas inundadas, que se esté haciendo un trabajito. Entonces ahí como no para están ir. arreglando las calles, están arreglando los, los desagües, sería. Es lo que vimos la mag. <ríe> sí, y pasando por el desagüe, verdad, la, claro, la como más ahí en el borde las de la calle de... cosa que el agua se acumula y corra solo por un solo sector. Pero de... ¿por qué no pensar siempre eh, pensar siempre mal y no bien? ¿Positivo? Decir ejemplo, positivo. Pero que es están arreglando que las calles. Están arreglando ahí el desagüe, las calles, pero el que ya estén haciendo ese arreglo a la orilla de entre el cordón cuneta o el donde la vereda porque no, acá abajo no, no llega todavía esto eh, y la calle ya es un, es una maravilla porque el agua en vez de circular por todo el ancho de la calle vamos a tener que Va hacer y... el salto más cortito claro. Está bueno. Está bueno bueno eso es lo que vimos hace un rato nomás este una Hasta máquina alcantarllda eh, ¿no? una máquina de la municipalidad trabajando arreglando las calles por lo menos esta de aquí al lado Este, que se es, es la San Martín. Eh, 25 de mayo, San Martín. San Martín nos cuelgan si la máquina sacando con el, 25 el de mayo. Bueno, pero pie. dígame, no me deje así. <ríe> la 25 de mayo. 25 de mayo. Bien. Este Bueno, ahí andaba la máquina, la vimos hace un ratito, así que póngase contento que van en, en un rato va. Y ustedes se están tomando una unos... a tapar los pozos que hay que que son muy peligrosos en este tiempo este los pozos porque Uf. la mayoría tenemos un autito así medio medio este chiquito, bajito y bueno eh, se rompen eso para hablar de autos pero Camisa. los que andan en bicicleta es un problema y no te digo nada los muchachos que andan en moto oh. este, esquivando pozos y que es un peligro, esquivando pozos te puedes pegar un porrazo bueno, muchas cosas que hace esquivás, a... esquivar pozos, perro Bueno, gente que para ir. Ahí... Bueno, como el accidente de hace unos días. Este sí. también de una moto con un que atropelló un peatón. Bueno, eso también tiene que ver con el hielo, con esas cosas que bueno. Que el peatón quizás también busca por dónde poder cruzar también. Claro, ahí, porque por vos no sé. tenés que saltar a la calle porque tenemos ese problema. Este, está lleno de agua, entonces tenés que saltar, saltás y no, no ves que viene alguien, no, no ves que viene un auto entonces, bueno, todo eso es una dificultad que hace que tenemos por acá y que lo que tenemos que tener es mucho cuidado en ese sentido, todos, ¿no? Sí, tanto el peatón como pedimos. el que maneja como el que anda en moto, como el que anda en bici y como aquel que anda con perros porque también hemos en, se ha incorporado a la ciudad ya en los paseadores de perros uh -huh. que los encontré en el medio de la calle también, también. entonces este todo eso eh, ya la ciudad es una ciudad activa muy es muy activa este dicho todo esto sí. nosotros le decimos que estamos aquí haciendo entre amigos y que se pueden comunicar con nosotros al 44 93 150 50 al teléfono fijo de la radio que ahí no lo va a atender yo sino también puede hacerlo al 15 4 80 26 24 o al 15 470 18 42 y el teléfono el otro teléfono de la radio todavía ah, todavía no sigue hermanos de en mano de los agent que toma cosas ajees Se lo, bueno, robaron, se lo robaron Se eh, lo robaron Usted usted prometió que iba a mandar un saludito fa... Me mató ah, Me mató ¿Vio? Es, <risa> ¿Vio? ¿Vio? ¿Vio? Alguien dijo ¿Vio? Cuando uno dice una promesa Vamos a darle un, no, un saludo a la chica que nos atendió En la, en pan, la panadería En una panadería acá cerquita nomás Sí eh, siempre casa nos atiende con una muy linda sonrisa muy eh, muy amable sí. así que ¿Qué, ¿qué es? por la atención es, es fundamental exacto eso es lo que es fundamental la buena atención en, en, en, en no cualquier que, lugar. en cualquier lugar en el que uno vaya la buena atención sí. obviamente uno también se tiene que ganar esa buena atención porque este uno como cliente Tiene que ser respetuoso también de la otra persona que está del otro lado del mostrador, del escritorio, de lo que fuere. Esta es una cosa un recíproco. Así es. Así que un saludo grandote para ella y no le preguntamos la... el nombre, pero está ahí, que que... La, la panadera, ahí sí, la va a encontrar ¿también? la que está atendiendo en la panadería aquí nomás de dos sobre tres San Martín en la esquina, sí, en la esquina. Este hay no. eh bueno Dele los saludos Si no escuchó la radio Dígale que nosotros estamos saludando Bien ¿Quieres un poquito de música? Yo sí quiero Porque música Porque si no se nos van a ir a la cama A dormir de vuelta Exacto no, no, no. No, no aburramos No aburramos hagamos que tengan ese poder De cambiar el día Tienen el poder Sigan teniéndolos Pero quédense con nosotros Sí, quédense con nosotros Y escuchando buena música Por ahora okay. Escuchamos a don Abel Y Browles Me ha sido difícil Raro. de pronunciar eh, con chaparrones úchelo laada y hablar de cosas rurales se me hace que usted moral es la persona indicada yo tuve muchas jornadas que me han llevado un disgusto de ver y escuchar robusto que cuesta hallarle sentido por eso es que lo he elegido para charlar un rato a gusto a lo mejor por mi estilo de vivir y sentir las cosas Mi palabra sentenciosa por ahí le muestra el filo. Puede quedarse tranquilo que pretendo de este encuentro mostrar aquel que en el centro de cualquier fiesta campera se viste muy bien de afuera y se desnuda por dentro. Le quiero decir, Morales, por si algún temor lo topa, que para nada la ropa modifica los modales. He visto muchos mensuales que con un atuendo raso manejan también el brazo en cualquier pial de volcao y hasta el mejor empilchado se quedó arrollando el lazo. Yo le hablo de los mensuales que usan poncho para abrigarse y jamás para mostrarse tan solo por lo que vale. Le hablo del hombre que sale a jugarse con lo poco al mismo tiempo provoco que el poncho grueso y pesado. No hace al hombre más honrado ni más campero tampoco. Yo he visto quien con altura detesta la confusión pero llevan un facón que les pesa en la cintura a veces por la largura se les tranca sin querer y hasta es muy común de ver que a la hora de almorzar por no animarse a cortar decidieron no comer cada pilcha del recao tiene un porqué el que conoce y difícilmente goce de lo que en él ha pasado más de un hombre ha soportado largas jornadas ingratas por eso cuando se trata perdóname que me atreva ¿Qué representa el que lleva un emprendado de oro y plata? No necesita un campero para que sea bien mirado Ostentar en un recaudo abundancia de dinero No confunda que el ampero no lo hace al hombre de bien Es duro advertir recién cuando todo lo examina Las buenas mentas caminan, pero las malas también Muchas veces sin ensayo más de un pión le va a enseñar cómo se deben sillar y sentarse en el caballo. Es por eso que cuando hayo más de un lujoso emprendao y vez el montao que pa' el apero, debe de aprender primero a sentarse en el recaudo. Yo jamás lo voy a dudar que los que leen se intruyen, pero también lo destruyen cuando se ponen a hablar. Lo he oído criticar en las ruedas de un asao, Y aunque nunca en encillado, siempre lo están corrigiendo. Es triste aprender leyendo cómo se pone un recaudo. Muchos creen que por tener ventaja de un escenario, practican lo necesario a veces sin conocer Hablan de hoy y hablan de ayer y todo lo desembuchan, ignorando los que luchan por mejorar los valores. Donde están los habladores también están los que escuchan. No saben los habladores que hablando imprudentemente Puede haber entre la gente muy grandes conocedores Que por ser buenos cultores le van a dar un disgusto Hablando en el tiempo justo entonces el que provoca Gana más callado la boca que hablando mucho de gusto Ahora a modo de cumplido pretendo con mis razones Que con estos chaparrones nadie se sienta ofendido Tan simplemente querido hacer sonar las campanas que con esta opinión sana se disipen las penumbras que este sol que hoy nos alumbra nos vuelve a alumbrar mañana. Con esto quiero advertir de una reflexión profunda que a todo aquel que le abunda mañana puede pedir. A la hora de medir la vara de los pudientes es la misma del carente con mucha necesidad Inocencia y vanidad tienen la misma corriente. Bueno, moral en su casa, como usted no es del ambiente, ¡ay! le dejo el pan caliente para que examine la masa. Deje pasar al que pasa que tome cierta ventaja, pero si da la baraja, fíjese bien quien lo tilde, que pecar por muy humilde tiene cierta desventaja. Y cuando pise el estribo para montar gallardamente, Hágalo, que libremente habrá logrado su objetivo. No le ponga distintivos que apunten a la maldad, que en un palmo de lealtad verá que, de todos modos, será para bien de todos que prospere la igualdad. Acá estamos entre amigos ¿Te gusta que nos encontremos? Para vernos, escucharnos, sentirnos Por FM Alas Comunitaria del Bolsón Eh, como que se está levantando la helada la... Hice un comentario así Al, al margen Bien campero, Bien campero. <risa> Me salió de adentro ¿vio? Bueno, pero no sé Hay una cuestión así como que La Niuke Mapu está Como transpirando, respirando Algo así Sería, para darle una descripción asom asomando el solcito ya y empieza la humedad a levantarse ahhh ahhh muy bien ahí está eso es lo que yo quería decir de sus traguitos? sí ah. o oh, no tomó sus traguitos sí traguito. sí sí yo también me tomé el, el, la um, caña con ruda dice usted exacto todavía tiene tiempo si todavía no lo hizo ¿eh? tiene hasta el 15 este según la la creencia de los pueblos originarios hasta el 15 tiene como para renovar energía curarse eh, y mejorar algunas cuestiones que por así tenemos también y que ayuda este así que si no lo hizo todavía arrime sea a la casa de algún amigo que debe tener si no tiene usted eh, son Tradicionalmente tres traguitos en ayuna la mañana, este para para eso, uh -huh. para mejorar todo nuestro ser. ¿Sabe dónde se puede acercar que lo vi ahí eh, puesto para las personas? Eh, en la despensa de la abuela Cris, ahí arriba del mostrador dejaron la caña con ruda, un vasito para que la gente Qué bueno, sí. Es se sirva su sus traguitos de caña con ruda como es esto creo de de, de ofrecerle al, al, al cliente el, el estar bien el, el no, compartir el algo compartir. Que, que, que lo traemos desde hace desde generación y generación sí. y que uno lo pueda compartir está bueno y que además eso este, permite esto que decimos es decir, el, el compartir el decirle el, al otro el bien también exactamente, ¿eh? eso es Eh, ...desearle al otro que ande mejor, que se mejore... ...y que la, la Madre Naturaleza nos ayude a eso... ...porque lo que estamos haciendo es eso... ...compartiendo con la Madre Naturaleza... ...con la de Ñuque Mapo esto de... ...de que somos parte... ...no somos dueños, sino somos parte de esto... ...y que de la mejor manera de... ...porque estamos de paso... ...entonces la única manera de que nuestros nietos... ...nuestros hijos puedan disfrutar de esto es que nosotros nos seamos responsables en cuidarla. Y una forma de cuidarla es cuidarnos nosotros. Uh -huh. este, así que, eso es lo que hacemos. Y eh, también despertar a la pachamama, porque la pacha, la ñuquemapo, está descansando en este momento. Hay que despertarla tomando... para bueno. que empecemos con la renovación de uh -huh. la de lo que nos, nos da, lo que nos eh, alimenta. Vida, que son las plantas. La eh, bueno, todo eso que la La, gracias a eso el es que nosotros podemos estar aquí diciendo lo que estamos diciendo sí. así que todo eso es así que no es solamente tomarse este extraguito de, de caña con ruda y, el sentido que tiene sino ¿no? todo esto que es la responsabilidad que, que asumimos cuando hacemos esto de este gesto uh -huh. ¿no? porque es un gesto que hacemos entonces eh, nos comprometemos a eso a mejorar nosotros y mejorar eh, todo lo que nos rodea a cuidarse y cuidar y eh, cuidar todo el entorno en el que vivimos así que si no eh, lo hizo todavía y no tiene en su casa hacer que sea la la, eh, la verdura del barrio en a el la... barrio esperanza Sí, en la despensa de también de la abuela Cris ahí va a encontrar este Y en la, la verdura del barrio puedes encontrar la caña para prepararlo. Exactamente. Todavía está tiempo de, de, de comprar, de... preparar. Sí. Así que bueno, acérquese. Ahí va, va a tener la posibilidad de hacer esta este rito. Eh, me estoy colocando ya mis, mis, mis, vidri, mis vidriecitos en los ojos. ¿Quiere decir que algo trae? Traje algo para leerle de Amado Nervo. Escuchamos. En Paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena innecesaria, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, Fue porque en ellas puse y hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis losanías va a seguir el invierno. Mas, tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Ayer sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas y en cambio tuve alguna santamente serena. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Amado Nervo, en paz. ¿Quiere escuchar un tema que de Germán Montes? este este tema se titula dónde van los abuelos ah el viento silbando una canción Porque quiere aliviar la soledad Que su ausencia ha dejado Su ranchito ha quedado Perdido entre el cardal Ha hecho nido un hornero en el horcón Solo teje el silencio entre el yuyal. Tristeza y abandono sin casal de chingolos defienden su ideal A orillas del camino se quedó como un gran monumento nacional desafiando el progreso donde lloran los vientos el bravo temporal Se golpea una puerta en un baile cubriendo a su dueño que no está dicen que se fue el cielo donde van los abuelos a descansar en paz dicen que se fue el cielo donde van los abuelos a descansar en paz Se da por tanto amor Si parece mentira y es verdad Yo lo vi soy testigo Porque él era el amigo que me enseñó a soñar Abrigó en su silencio el corazón Se olvidó de vivir por trabajar Recortando ilusiones para criar los pichones volaron buscando la ciudad. Se golpea una puerta en un vaivén, descubriendo a su dueño que no está. Dicen que se fue al cielo donde van los abuelos a descansar en paz. Dicen que se fue al cielo donde van los abuelos a descansar en paz. viene con con algunos este ¿Qué? Algunas ramas, algunos árboles del del que entreo, ¿no? Bajo, bajó, bajó, bajó no. el, el caudal del sí, río, ¿No? pero mi mate es bueno. No, no, pero no estoy hablando del mate. ¿Te estás está, está refiriendo a mi mate cuando diste viene crecido el río o oh, oh, eh? Pepe, la, el, ahí te están diciendo mate lavado. No, pero ese es otro, el, el, ese es, eh, Un tío les va a traer todos los significados el, de mate. El ¿cómo es? El, Cuando está lavado el mate dicen Está fresco para recibir lavado Claro no Pero eso si. en el tiempo en que se, que se lavaba que la, la, las, las mamás la, Yo me acuerdo de mi madre Que recibía ropa de otros para lavar Sí Y había que, había. Había que lavar en esas épocas en Pero época. viento eh, ¿no? Que anduvimos ahí recorriendo un poco eh, Museos en, en Viedma y en Patagones Eh, cómo se tomó mucho de lo que había de lo que era manual con la corriente porque estábamos viendo ese primer lavarropa que había no sé de qué año era el tambor muy similar el, el proceso que se hacía manualmente pero de agregarle agua que hacerle girar tantas veces esa, es lo que hoy te lo hace un motor pero eh, fue sí, una maravilla digamos que, que eh, ya estaba inventado ese día, solo que le agregaron el resto de la tecnología. Exacto. Este, la forma y el... De, y lo no como... han ido inventando esas personas que lavaron la mano, empezaron a buscar estrategias para que su tarea no sea tan tan dura, ¿no? Porque sí. Porque era tarea. Sí, dura. sí, porque había que lavar y, y se lavaba en el río. Además. Y ahora, ¡ay! ¡Ay! pegamos el grito en el cielo, cuando se nos corta la luz, se nos rompió la lavarropa. Claro, porque en aquellos tiempos se lavaban en, en el río, en entonces barrios, ahí era donde el, el, el tema de ese tambor tenía una función. Que las primeras veces era sobre piedras y claro, llegar ahí, claro. sí, sí. con los golpes. Interesante. Y el lugar donde se lavaba, uh -huh. le, también estaba, que, que no era cualquier lugar que también estaba Este, mostrado en fotografías en, en detalles de, del lugar donde se, se la estábamos hablando como es? del río negro del mm. currrulú allá en el, la desembocadura del río donde el río se junta con el mar mm. el lugar donde el río tiene una doble función un río que va y que vuelve este que es en el único lugar es maravilloso eso porque una cosa es cuando uno se cansa de ver lo que ya no le da la importancia y otra cosa es estar ahí y saber que en un momento el río se fue y en un momento para otro empieza a volver entonces eso es maravilloso, tiene corriente para los dos lados entonces eh, los que viven ahí, que lo disfruten y que lo cuiden eh, de la protección de lo que tiene que tiene que tener ese ese río, ¿no? Porque la importancia que tiene eh, recorre toda la, la zona del valle del claro. río Negro. Para que se alimentan tantas chacras de, donde se da la posibilidad después de tener la producción, ¿no? En, claro, en, en, el, en el valle del, no sé, todo lo que es el Alto Valle, el Valle Medio, todo ese lugar, sí. si no fuera por ese río, este esa producción de frutas y verduras nos tendría así que bueno por eso como todo lo que nos ofrece la naturaleza tenemos que cuidarlo eh, así que de, yo, sí, lo veo ahí ya si sí, yo como usted me ve la gente no me ve sí, pero yo, yo lo veo y eh, la gente debe estar escuchando créditodito de libros de hojas algo preparando Así es, le traje algo para, para compartir, este para todas ustedes. Poema de Pablo Neruda Me gustas cuando callas porque estás como ausente Y me oyes de deslejo y mi voz no te toca Parece que los ojos se te hubiesen volado Y parece que un beso te cerrara la boca Como todas las cosas están llenas de mi alma, emergen de las cosas, llenas del alma mía, mariposa de sueño, te parece a mi alma, y te parece a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposas en arrullo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza, déjame que me calle, en el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrellada, tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubiera muerto. Una palabra, entonces, Una sonrisa basta y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Escuchamos Mediterráneo por Joan Manuel Serrat.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 Nací en el estamos entre, entre amigos te gusta que nos encontremos para vernos escucharnos sentirnos por fm alas comunitaria del bolsón manuel serrat me gusta me gusta a usted Venga. Ah, ya sé que a usted también sí y los amigos que nos escuchan soy eh, manuel cerrate es alguien que ha pasado de generación en generación eh, por lo menos en, en parte de mi familia uh -huh. este de volvererlo a escuchar no este, no nunca nunca ha dejado de sonar en casa, Joan Manuel Serrat, y bueno, es la música que me acompaña, diría si bueno desde que empiezo a escuchar música. Joan Manuel Serrat ha sido siempre alguien que estaba ahí, y ni que hablar de Silvio Rodríguez. Por ejemplo, son son es la música que me ha acompañado siempre. Este, en mi laburo, en las cosas lindas, en las cosas por ahí jodidas, siempre esa música me ha hecho que que son seguramente a muchos que nos escuchan le debe pasar exactamente lo mismo. Hay música que les trae recuerdo, que le trae cosas que que lo hace este revivir de cosas o simplemente lo, lo trae a la memoria para las cosas lindas que le pasan. Y yo le he traído algo ahora, que es Federico García Lorca, que se lo voy a leer en un rato, si quiere. Eh, recién escuchamos Mediterráneo, ¿verdad? Bueno, si ¿sí? quiere para escuchar Cactus, algo para... Bueno, lea, lea, lea, lea. Estaba... Perdón, se me fue así la cabeza para otro lado. ¿Cómo que se le fue la cabeza, Patrón? Sí, todo? me quedé ahí. Federico este... García Lorca, Mariposas del Aire. Sí. Canción del Naranjo Seco. Leñador, córtame la sombra, líbrame del suplicio de verme sin toroja. ¿Por qué nací entre espejos? El día me da vueltas y la noche me copia en todas sus estrellas. Quiero vivir sin verme y hormigas y vilanos, soñaré que son mis hojas y mis pájaros. Leñador, córtame la sombra, líbrame del suplicio de verme sin toronja. Canción de los naranjos secos, de Federico García Lorca. Y lo vamos a acompañar con el tema musical de Abel Pinto, Cactus. Suaviza mis yemas con su piel Tienes 100 años, solo flores de una vez En tu nombre En tu nombre Tienes veneno más amargo que la hiel Solo invocarte Voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Cuando te busco No hay sitio En donde no estés Y los meganos es pájaro son provincia de Río Negro, transmite FM Alas en el 89.1, nuestra radio comunitaria. Aquí comienza Espacio Publicitario. ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Y si nos comemos un asado? Sí, pero comprarlo donde la negra, sí. Despensa y Carnicería Kusheimi. Beltriguitrón 1754. Barrio 100 Viviendas El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449 1784. También lo podés hacer al celular 154 9504 28. despensa y carnicería Cuyaymí. Donde podés encontrar todo lo que necesites para tu hogar. Te esperamos. ¿Tenés antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas? Las mejores, fritas y al horno. La Casa de las Empanadas En Avenida San Martín 1116 de El Bolsón Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813 La, La Casa de las Empanadas, Empanadas. Siempre nos dijeron a nosotros que la mejor atención siempre están en los barrios. Yo por eso compro en lo de la abuela Cris, despensa y carnicería. Es en el barrio Esperanza, Santo Cristo 881. Te atienden de lunes a lunes, de 10 a 14 horas y de 17.30 a 22 horas. La mejor atención, despensa y carnicería, Abuela Cris. Verde Menta es un espacio para tus sentidos. Es muy amplia la variedad que se ofrece en Verde Menta, ¿no? Porque tenemos desde productos sueltos, eh, legumbres, cereales... Podés encontrar alimentos veganos, orgánicos, sin TAC, muchos productos regionales, diferentes mezclas muy particulares que encontrás en Verdementa. Estamos en la Avenida San Martín 2137 del Bolsón. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 14 horas y el sábado de 10 a 14 horas. Te esperamos en verde menta. ¿Querés frutas y verduras frescas? Venía la verdus del barrio. ¿Que dónde es? En Barrio Esperanza, en Martín Fierro y Esquina Blanca Saldivia. Podés ir todos los días, de lunes a lunes y de 10 a 10 de la noche. Horario corrido tenés para acercarte Atendido siempre por sus dueños Johnny y Erika Frutas y verduras Frescas todos los días Con verduritas frescas de la zona Fin del espacio publicitario Ahí, uno, dos, tres. Estás escuchando FM Alas, Radio Comunitaria, FM Alas, 89.1. Hoy estamos... Entre amigos. Sí, por FM Alas. Sí. ¿Se, se borró? Fue, se me fue, así, volando. Sí? Ah, y... no. <risa> iba a decir, no, no, no, ¿Qué, digo, qué? no digo nada, no. no, no nada. No, no, ¿sabes qué? Anoche anduve haciendo compritas ahí en el barrio, ¿Sí? porque soy de, de comprar más bien en el barrio, muy, muy pocas cosas compro allí en los grandes comercios. Eh, soy más de comprar en el, el barrio, a la gente ahí, del pueblo, digamos. Está bien. Eh, ¿Y qué compró? Gosh, compré para la noche, para la cena Pero anduve un poco En la, en la despensa de la abuela Cris Y estaban preparando así todo eh, La heladera exhibidora sí. Si tiene ganas de comprarse un asadito o algo Vaya ahí que hoy Tiene todo ahí preparadito ya Para recibirlos y comprarse está tiempo Alguna Eso... carnecita para Está a tiempo sí, sí, sí, Ya ser... está ahí abriendo el local Y para recibirlos a todos ahí Verás para hacer. Así que vaya y pídele al Cacha algún, no sé, una costilla. A este quiero, a Cacha alguna de las que le eh, tiene ahí. Los chorizos, de asado, este corte americano. No, estaba bien ahí. O si no, una parlachito, morcilla como también. para meter a la parrilla. Muy bueno. Pero y está papuchero hoy. También tenía unos pucheros. Muy, ¿Y ¿Cuál es el puchero que le gusta? A mí me gusta puchero de osobuco o La chiquisuela me gusta. Bien. La chiquisuela es lo que más me gusta del puchero. Pero a mí me gusta con eh, choclo, eh, papas, eh Ajito. batatas, eh, zapallo, ajo, ¿Dónde consigo todo eso? En la verdura del barrio, que está, o entras así, tenes esos colores ahí que te maravillan, el rojo del morrón, del verde, las de los colores, de la banana de la fruta. Es entrás y Una variedad de colores ahí que no sabés qué comer. Bien. Eh, además la se va la a encontrar el abertura del barrio, que ha cambiado el ambiente adentro sí, también. Eh, sí, está todo el tiempo en remodelación. Se acomoda para acá, va para... Siempre buscando eh, la mejor atención al cliente. Pero... Y me quedé con otro que está otra cosita que estábamos hablando ahí recién. Con el tema de la música. Usted decía que... con ¿Cómo le llega la música a la gente? Sí eh, yo Hay músicas que a veces depende... A veces depende del ánimo, pongo sí. una música A uh -huh. veces depende de la actividad, pongo otra música Es como que... ¿Lo acompaña o no lo acompaña la música en el, en el andar de la vida? que eh, Yo creo que la música es parte de nosotros, digamos no creo que esa gente que no le guste la música, ¿no? este aquel que labura en algún lugar solo, por ejemplo, si no tiene el acompañamiento de la música es más aburrido, entonces creo que la música tiene esa cuestión, digamos, de acompañarnos siempre, en... y por eso que digo que cada cada tema musical, seguramente debe haber algún tema musical en especial, que le trae recuerdos de cosas, de laburo, de cosas que le pasó, de, de viaje, que se dio un montón de cosas que son hermosas. De familia, de familia, claro, de encuentros, okay. ¿no? Este o tema musical que hizo que encontrara a su compañera. También, ¿no? Entonces, o su compañero. Todas esas cosas son las que eh, sería es interesante de que, bueno, si la gente tiene ganas de contarnos eso, de bueno, cómo la cómo eh, es su relación con la música. ¿No? ¿Cuál es su tema favorito, por ejemplo? Claro. ¿Cuál es el tema aquel que lo acompaña cuando está laburando? ¿Cuál es el...? O, o la música, ¿qué tipo de música? ¿Mm? Este... No sé, a mí yo cuando estoy este, en mi taller, a mí la, la música me, tiene que ser música que me levante, por ejemplo, no sé, desde folklore cumbia... Eh, todo aquello que haga que tenga un ritmo así de... Para, mm, un paraológico claro y <coughs> se acuerda que una vez le conté de que me fui a trabajar a, a la villa sí. acá en, en, en una obra y me llamó la atención algo que por el solo hecho de ser un grande nomás era me, me encontré con un jovencito que sí. no tendría más de 18 20 años uh -huh. este y La edad de mi hijo un poco menos que la edad uh -huh. de mi hijo, por ejemplo. Y me encontré con que estaba, pero hacía pum al para arriba. Palo, al palo, uh -huh. con este palo. Con don... Eh, ¿Cómo es? este Ahí se me fue. Larralde. José Larralde. José Larralde, pero a, a full. Ay. Yo me quedé toda la mañana y parte de la tarde el, Y nunca cambió la música. Y laburaba y laburaba hasta que se fue. Mira, con don José Larralde. Y yo digo, miramos cómo es la cuestión, ¿no? Porque uno normalmente se imagina que los jóvenes que van a poner, la música que están escuchando hoy y para laburar, es muy probable que escuche la música que está escuchando, se escucha hoy, sí. escuchan los jóvenes. Pero para laburar, Don José Larralde, eh lo más que no solamente lo ayudó a él en ese momento que él es el que ponía la música, sino que me ayudó a mí también que yo estaba ahí haciendo mi laburo. <risas> claro. Así que, como eso, por ejemplo, deben pasar en muchas cosas, ¿no? En muchos lugares. Sí, y eh, personalmente creo que nos tenemos que permitir eh, escuchar variedad de, de, de géneros, de música. este No quedarnos con un solo género o un solo estilo de música, sino creo que nos tenemos que permitir escuchar todo tipo de música. Porque cada tipo de música, cada género al te dice algo. Eh, y ahí poder uno también este, empezar a, a, a enriquecerse, porque hay temas que por ahí no sé si o músicas que no sé si nos ayudan a enriquecernos como eh está bien, cada quien con su con la música, ¿no? Pero eh, hay músicas que socialmente no sé si nos sirven tanto. Claro las letras las lee. letras de eh, lo, lo, lo, lo que el mensaje que se da entonces permitirse también es eh, escuchar otra música otra letra que otros mensajes eh, está bueno sí eh, por eso yo hablo, en Tenemos que, que diferenciar. Una sí. cosa es la música y otra cosa son la, la poesía, la, la letra la de, poesía. La, de esos temas musicales. Que también es muy importante escuchar la, la letra. Con, no solo con el ritmo, sino claro. con lo que se transmite con la letra no de, de, de, de esas músicas. Claro. Entonces, en, en ese sentido sí que es interesante de de bueno de, de ver. Uno Ajá. puede identificar a la sociedad que, cuando ve qué tipo de música escucha, por ejemplo. Es decir por dónde anda mm. que hacia la sociedad eso digamos, porque hay no nos olvidemos que hay la, que la música comercial es la que nos imponen uh -huh. que vos prendes una radio o donde vayas a escuchar un, un tipo de música eso te la imponen y, y la importancia que tiene que tenemos cada uno de nosotros es poder elegir nosotros qué tipo de música escuchar que eso es lo interesante y lo bueno Entonces, cuando uno no se deja llevar por lo que te venden, sino por lo que uno elige, elige eso es lo bueno. Por eso mencionaba este chico, ¿no? Uh -huh. Es decir, él eligió eso para poder laburar. Y sí, ayuda, sirve, tiene buena poesía, ¿no? Entonces... cuenta de esta música te hace eh, reflexionar, repensar cosas que uno te, te sucede en la vida cotidiana y por ahí hasta te ayudan a querer cambiar... Eh, cuestiones ¿No? De, como, te hace, se hace así, Estas atenciones a las letras Eso te hace reflexionar También sobre muchas claro. cosas de, de la vida, de la sociedad Porque sí, es así este, de, Los los músicos Los poetas se han dedicado Por allí a escribirle a la gente uh -huh. Y no tanto al, al paisaje solamente Entonces cuando escuchás Música que solamente menciona el paisaje es porque algo raro está pasando. Pero cuando vos escuchás música, ya que te está hablando de vos, de lo que te, te pasa, de lo que nos está pasando, de lo que te pasa al lado a lo mejor. Por eso vio que en su momento le dije, cuando escuchábamos el tema Chaparrones, que le dije, pues... Eh, Póngale oreja. Póngale oreja, ¿ya? Porque también ahí va te va diciendo cuestiones, te va dando mensajes que... Que es interesante, eh, este, no solo... Escuchar la música para generar el ritmo o algo, sino... Para pasar el rato, sino claro. también que tenga buena letra. Bueno, hablan todo esto, ponemos música. Sí, sí, y que tenga buena letra. La música está por Facundo Sarabia. Considerada como idioma universal Porque comunica la humanidad Forma parte de la vida y es tan natural Arriando los males, mi soledad Cuando me derriban las defensas Ella viene a mí, me sostiene Y me empuja con su compás Que esperas Si la música te busca Déjate llevar Y olvidas Todas esas cosas que te tiran para atrás Y así vuelves a ordenar Cada cosa en su lugar Alas Fina serpentina De nuestra vida interior Que hace ver Las cosas Mucho mejor Habla por nosotros En un silencio De a dos Limando asperezas De la ocasión Que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 Recreo de quien estudia en la facultad Triste villancico en Navidad Hace compañía al volver de trabajar Y estoy con nosotros para cantar ¿Qué esperas? Si la música te busca, déjate llevar Todas esas cosas que te piden más y más Si algo te ha salido mal Ella te rescatará ¿Qué esperas? Si la música te busca Déjate llevar ¿Qué olvidas? Todas esas cosas que te para atrás y así vuelves a ordenar cada cosa en su lugar la la la ¿Tienes saluditos? ¿Tienes saluditos? No, no tengo saluditos. ¿No? No. Yo voy a mandar saludos para Víctor y Cris, que la vez pasada estuvieron escuchando el programa, pero bueno, estaban con sus actividades, no pudieron mandar mensajes, pero estaban ahí, como decía recién, mencionabas recién, ¿no? Que mientras uno está trabajando está la radio, la música acompañándolo bueno, estábamos nosotros haciéndoles compañía el sábado pasado así que esperemos que este sábado estemos también ahí, haciéndole una grata compañía porque, o no sí, somos una grata compañía <risa> sí. y si no somos una grata compañía díganos que porque claro. no es eso Este, Cámbienme la música, claro. dígame otra cosa. Más folclore nos pidieron. Nos pidieron más folclore. Bien. O sea que el sábado pasado debió no haber estado más sí. acorde ahí, que fue más folclórico. Claro. Eh, más folclore y este una una consulta. Mal, sí. Lo voy a hacer al aire porque nosotros somos así con Dios. Sí. Estamos eh, eh, saliendo por la red de enfoque le Porque todos tenemos. sabemos que cuando el solcito asoma en estos días de helada, hace más frío. Por un ratito hace más frío. ¿Usted va a buscar la temperatura? Voy a buscar la temperatura, a ver, si a ver, a ver. me lo permite voy a buscar con la temperatura. Tenemos. Pero siempre diga algo usted. ¿Yo qué? ¿A ¿Usted quiere que yo diga algo? Sí, siempre diga algo. Siempre, pero, siempre. pero el silencio también es bueno, ¿o no? No, o no, es... que suene la música. Exacto, disfrutemos de la música, que siempre ahí nos pone ahí unas cortinitas muy buenas. En encontró? este en, sí, lo tengo. Ah. En este momento, en este preciso momento. Pensé que había ido ah, afuera sí. a ver la temperatura. Eh, y sí, saqué la mano <risa> afuera, repito, <pero risa> volví rajalto. Re bueno. Eh, no me diga. ¿Qué? Le digo. Diga, diga. Esto sería como la nada misma. ¿Por qué? Porque es cero grado. Ah. Mire usted. Bueno, 0 sí, grados. Antes decía cinar... Vamos a tener 13 grados y de máxima ah, lindo, de temperatura. Lindo. Igualmente a cuidarse porque con, con este solcito y la humedad y dicen que siempre a, a agosto es bravo, hay que cuidar la salud. Por eso tiene hasta aquí hasta el 15 para tomarse la caña con roda. Exacto. Eh, la mínima que tuvimos hoy fue hace un rato que yo le contaba, 5 grados a Pero en este momento, siendo tanto como la 10 y media, uh -huh. tenemos 0 grados. Y está asomando el poncho los pobres. Solcina. Entre las nubes que se había generado generar Hay ahí, esa, esa Pero va a tener un cielo despejado. Si esto se, se así se va, se va. De a poquito vamos a tener un sol. Espectacular hoy que, en la comarca. Que, que un solcito así, el, el, el este día tan lindo a los ojos, eh, invita a salir, a pasear, a, a, a tomar aire libre, pero igualmente cuídese, a ver, hay mucho humedad en esta época, así que nada. Abríguese. Cuídese, eh, El cuídese, cuellito, la garganta, tan tan la eh, te ponga póngase un buen gorrito, un uh -huh, sí, buen posible lo posible. Pueda o mediaverana, si tiene, este sí porque eh, está fresquete, está fresquete, bueno. ¿Trajo algo para leer más? Sí, le traje algo, charlando, ¿eh? Pero, sigue. pero... Charle, pero con gente, ver, charle con la gente, charle con la gente, cuéntale saber, algo. Le voy, a, le voy a decir nuevamente los números de teléfono a, a, a ella a toda la gente que... Ya, antes que se nos vayan a afuerita al sol a hacer cositas Empe época de empezar a limpiar el patio a preparar la huerta, la tierra para como decía, ¿no? de preparar que empieza la vida de, de las plantas eh, vamos a decir los números pueden llamar al 44 93 150 sino también pueden hacerlo al 15 4 80 26 24 y ahí lo patente Lorena que es donde Margarita, Mimi, siempre está mandando ahí sus saluditos. Y después eh, a, puede hacerlo al 15 470 18 42. Así es. Bueno, usted quería que yo le cuente algo. Sí. Eh, voy a, a, a hablar de alguien que es eh, amigo, hijo de un gran amigo. ¿sí? Este... Que no voy a hacer la promesa, pero voy lo voy a intentar. Siempre es siempre tuve la intención de hacerlo, pero eh, creo que ahora lo, es menester de poderlo hacer. Lo voy a intentar. No sé si sale, pero lo vamos a intentar. Bueno. Para el sábado que viene. Ajá, ¿sí? bien. Pero antes le voy a adelantar que dice así. Hola, quiero contarle una noticia maravillosa que me regala la música. Tengo el honor y el orgullo de haber sido convocado para dirigir, coordinar y presentar, dentro del ciclo, discos esenciales que organiza el Centro Cultural Kirchner, uno de los discos que más me hizo flotar y aprender en la vida. Boca nada del maestro Gustavo Cerati. Será el 20 de agosto En Buenos Aires, gratis, me acompañará una banda de músicos increíble. Estoy muy feliz y repleto de amor musical. Espero estar a la altura de semejante obra. Lisandro Aristimuño Entonces, recuerde, el 20 de agosto, en el Centro Cultural Kirchner, si usted anda por allá, tiene ganas de irse a... acérquese allá o vaya a, a Buenos Aires... Eh, el querido Lisandro Aristimuño va a presentar Bocanada del Gustavo Cerati. ¿Por qué lo menciono esto? Uh -huh. eh, porque nosotros estamos acá, no vamos a ir al Centro Cultural Kirchner. Pero sí, como para generar una pequeña promesa de poder charlar en algún momento con Lisandro Aristimuño y que nos cuente estas cosas que ha hecho y está haciendo este con la música y, y bueno, lo que ha crecido en todo este tiempo y, y bueno, nosotros la única manera de poder compartir su música es traerlo a través de lo que ya tiene hecho sus Bien. discos y toda la historia. Uh -huh. Por eso que, dicho esto, la idea es escuchar a Lizando Aristimuño para el tema levita Ya no puedo esperar más Mis pupilas envejecen Ya no puedo esperar más El silencio gritará Ya no quiero esperar más Un reloj cansino y turbio Ya no quiero esperar más Que me pases a buscar Un hermoso tema, de testimonio ¿El final del tema es como la sensación del ruido del mar o...? Eh, sí. Y sí, sí, ¿no? sí, claro. Está bien. Toda la letra habla también un poco de eso, Sí, pero, tiene, eh, tiene ese, ese sonido. Final, así con el sonido del mar? Ah, Viste sí, que cuando uno puede... Eso es interesante. Cuando uno puede escuchar la, la, la, la música... Sí. Este, con, ...con los sonidos que, que le ha dado la naturaleza. Uh -huh. tiene, tiene, Lisandro tiene mucho de eso de de, de el, su música muy relacionado con la naturaleza. Sí. El, el, el sonido musical. Este no es que tenga el oído así, ¡ah! no es Que por allí algún amigo me ha dicho, "Escucha, escucha, mira, parece bueno, como lo que hiciste por ahora." Ah. Este, por eso no quiero, no quiero que, que la gente crea de que oh, que que oído afinado que tiene ese tipo, no, sabes, sabes como desafino hasta para tocar el timbre. <risa> Eh, le sonó el teléfono. Me sonó el teléfono. A mí sonó me suena el, el teléfono. teléfono. Sí. Veo que había que volver a repetir los números. Sí. Ajá. Hola Lore, hola Juan. Hola. Eh, muy bueno el programa, dice. Para Gracias. mí la música es una parte importante de la vida. Si tengo que elegir, me quedo con una buena samba o chacarera. Abrazote para los dos. Para los tres sería acá. Víctor, te olvidaste de yo <risas> este... Bueno. Eh, eh, Gracias, Víctor. ¿Una zamba o una chacarera? ¿Nos podría mandar eh, qué zamba o qué chacarera le gustaría escuchar? Y se lo traemos para el próximo sábado. ¿Qué, da, ¿qué eh, si parece? no manda un audio capaz que se lo ponemos ahora. Eh, claro. ¿Sí Víctor, te invitamos a que nos digas <risas> qué zamba o qué chacarera te gustaría escuchar. Y bueno. Haremos y todas las magias a ver para que salga el próximo sábado ese tema. O, o, si, si nos manda un audio, capaz que se lo mandamos ahora si nos dice el por qué. También es porque ¿Eh? dije esa, esa esa esa música, ese claro. o ese tema. Bien. Bien. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué dice. Bueno, pero no nos vamos, no nos vamos a quedar acá esperando, bueno, hay que Yo lo que le digo, es que hace cero lado, pues yo tengo la mano congelada. No trajo guante. Eh, sí, pero no pero puedo... gato con guante en o casa agarrando libro. Exactamente. Ah, es que... Bueno. Eh, me para, toca, como... toca, <risa> le toca, le toca, <risa> Y es así lo va. Bueno, y, este y para el próximo show va a traer algo, me va a traer lo del carancho, carancho, pero no ese carancho. <risa> Caracho, caracho, come carne, ¿viniste? ¿Ese? No. Bueno, no, no. Tengo, tengo el relato del caracho. Sí, un, un relato. Sí. ¿Lo comprometo? Sí, por Para favor, comprometame. Para el próximo sábado. Comprometame. Yo estoy medio comprometida el próximo sábado. Oh, no, te Pero digo bueno. yo. Ya me dejan. No, yo tengo ios. Con ios hacemos a ver fiesta. Que es obvio, obvio, obvio. ¿Por no va a venir el sábado No viene? sé todavía Ah, no sabe todavía Bueno, bueno lo charlamos no, en privado, ¿le parece? Lo charlamos en privado Si, sí, cosas íntimas no lo traigan acá <risa> Bueno, bueno, bueno <risa> Lo escuchamos No saquemos trapitos al sol Pero Oh, no Está, no, se ya eso. se escondía detrás de las nubes, sí, no sirve Bueno Escuchamos Mario Benedetti Todavía No lo creo todavía Está llegando a mi lado Y la noche es un puñado de estrellas y de alegrías palpo, gusto, escucho y veo tu rostro, tus paso es largo tus manos y sin embargo todavía no lo creo tu regreso tiene tanto que ver conmigo y conmigo porque que por cábala digo y por las dudas lo canto nadie nunca te reemplaza y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque está llegando a casa. Todavía Mario Benedetti. Vamos a escuchar a Soledad con también del nuevo disco, ¿verdad? Sí, La Paloma Dije, no pasa de nuevo Bien sabré yo del peligro Y sin embargo regreso Una y mil veces me viste Cayendo del cielo Con las alitas marchitas Buscando consuelo una melodía vino susurrándome al oído no puedo ganarle a mi destino y que tanto llora y llora porque tan triste la paloma Y por qué mejor no canta así las penas se vaporar. Unha melodía alcanza Para atravesar las olas Puedo remontar El vuelo sola el amor de mi vida en la más alta aprendí que las flores son mías en su perfume me envuelvo y sigo el camino voy deshojando te quiero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 Para atravesar las olas Puedo remontar el vuelo sola Una melodía alcanza Para atravesar las olas Voy a remontar el vuelo Sola sonó joder <risa> eh, eh, Volvió a sonar el sonó el teléfono. Sonó el teléfono. Bueno, ¿y qué me diz? ¿Qué quiere? le preguntaste? Vos? Eh, ¿qué samba quería o qué, qué chacarera le gustaría que le pasemos? Le... ¿Y sabe qué me contestó? ¿Qué? Samba por vos. ¿Por mí? ¡No! No, no por Víctor. Víctor. Ah, Víctor, no, no pretendas que cante una samba. Dice? Sí. Él me dice samba por vos. Te va, te va a dejar de gustar la samba si lo canto yo, Víctor. No, samba por Víctor. Ah. Samba por samba vos. Samba por vos. Pero... Por te... oh, Víctor. Me le abrazo. Vamos, ahora en, le vamos a pasar la samba por vos.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 agarrar el pañuelo a él, a su compañera Cris y bailarse esa linda samba. Hermosa samba de Don Alfredo Gita Rosa. Muy linda. Así que amigos, ahí fue la samba. Espero que la, hay, la hayas disfrutado, la hayas bailado. ¿No? Y... dígame Continuamos. Nosotros... Continuamos con, entre amigos... Que nos está quedando ahí, ya, ya, poquita para... Sí, y se volvió a esconder el sol y está haciendo un fresquete más humed. Tremendo. Iba a ver qué temperatura tenemos y ya salimos a los 0 grados, o a qué. A ver, a ver, Este... pero... no, estamos en cero grados se seguimos todavía. Seguimos en cero grados. Vio que antes de... antiguamente, ¿no? Acá en el pueblo cuando decía, uh, está a cero grados, vale, seguro va. que va a nevar, decían. Mayormente era así, pero bueno, ha habido tanto cambio climático en este que ahora está tan loco el clima que sale y llueve, nieve, sale el sol al resto está helando, vuelve a salir el sol, vuelve a llover Estamos como estamos Sí, estamos en cordillera Estamos en cordillera, no, pero como más definido eran las temperaturas en los climas ahora. El cambio climático que le llaman ¿Qué? ¿A consecuencia de? Nosotros Lamentable sí. Eh No sé quiere poner un temita musical Yo quiero seguir vamos... escuchando música Por favor ¿Quieres seguir música? Si sí. ¿Eh? sí. okay. Por favor ¿Escuchamos a Don Abel Pinto? Escuchamos a Abel Pinto sí ¿Cómo te extraño? Ah, oh, yo también Abrazarte y sentir Volver a ser un niño y Que me alejes del miedo, cariño Y no sentir los años Dormir desnudo y a salvo de todo Lo que hace daño Quitar la vida y mentir Se hizo una costumbre Cuando la fe y el amor ya no alumbre, no va a quedar más nada. Vivir será no temido por todos y la muerte amada, como te extraño. Como te extraño. Como te extraño. Como te extraño. ¿Cómo te extraño? Favor temprano de azul Es el color del cielo Si llueven sueños La luna está en celo Y el sol de soltería Me gana el llanto Añorando decirte Mis tonterías Como te extraño Como te extraño Como te extraño extra que soy tal vez exagerado cuando aseguro que estar a tu lado me vuelve el tiempo al cero y ahora mismo apagar el reloj es lo único que quiero Como te extraño Como te extraño Como te extraño entre amigos por enfermedades Lore y yo no estamos yendo todos los amigos que estuvieron ahí, nos escucharon y están en la radio, gracias, muchas gracias por ponerle oreja. Y nosotros con el compromiso de siempre. Yo la espero acá, si quiere. Haré todo lo posible por estar por estos pagos el próximo sábado. Nos vemos, que tengan buen fin de semana. La cita es a a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Le hacemos compañía acá en, entre amigos, confío, Juan y quien le habla Lorena. Y si se quedó ahí, que enganchó último momento, por el Radio Enfoque nos puede escuchar a partir de las 13 horas, un poquito más, ahí después de del programa de Tulio... Galantini. Galantini Iba a decir Tarantini y Galantini. me salía un jugador de fútbol sí. Dije, no, no es jugador de fútbol eh, Así que nos vamos con un temita musical Lo que nos queda Y en esta ocasión están Los Mareados, El Negro Rada Larvor, Lavar, Larvanois y Carreros Ah, bien, bien, ahora sí lo yo tengo, sí, ¿Sí? Eh, póngale oreja porque esto sí que está bueno no. nos vamos nosotros y yo gracias eh, buen fin de semana sí, buen fin de semana Cuando empezás a percibir más tiempo atrás que por venir cuando la vida te pregunta si en verdad vas a seguir quemándote con tantas cosas que se juntan y te preocupa lo que queda por decir Si era un poco se oscurece en el otoño y un viento frío por la puerta se coló cuando el reloj que marca el tiempo es el espejo y en la ventana ves que el mundo se escapó Una canción, vieja pasión podés oír tras el vendaval Tu melodía se Viene ante tu puerta llamándote Sonando igual que aquella vez en tu niñez Cuando al pasar a marcha a camión La voz del barrio definió tus ilusiones Se grabó bajo la piel so sin razón las estrellas y en una copa cabe todo el ancho mar y es el misterio de la música tan alto que comprenderlo llevará a la eternidad las emociones que te toman por asalto se conden a notas de vereda una excusa para poder estar tantos motivos para cantar se a equipar que la razón y mi anhelo diario en mi corazón siempre habrá una excusa para poder estar contra el destino